Claudia Baigorria, la secretaria de Junta de Conado Histórica. Buenas tardes, Claudia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, el gusto es nuestro volver a tenerte por acá y nada, volver a tenerte por este Radio Carmes también, en donde este año ya no sé, has pasado varias veces ha sido convocada y siempre tenés la gentileza de de atendernos este con bastante premura. En este caso, creo Claudia que este es, es para hablar un poco de una buena que se, que está estamos viendo germinar, digo, porque se aprobó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el dictamen para por unanimidad para impulsar el proyecto de ley que propone ratificar el convenio 190 de la OIT. ¿Nos hablas al respecto? Sí, bueno, esto para nosotras, para nosotros digamos, lo venimos empujando desde que fue la reunión en junio del año pasado en Ginebra, en el marco del centenario de la OIT, para el movimiento de mujeres en particular, pero quiero decir que desde todo eh, el espectro sindical se apoyó con una unidad este, como la que pocas veces tenemos, aunque aunque generalmente vamos con posturas unánimes allí, eh, confrontando con algunas patronales, y bueno, acá hemos tenido eh, una unidad muy monolítica, eh, todas las centrales sindicales, las tres, seríamos, tanto CGT como CGAT, y CTA Autónoma, eh, y bueno, lamentablemente con eh, la abstención de las patronales argentinas, para variar, este en aquel entonces y también un poco al amparo, digamos, de lo que era el intento de políticas de flexibilización laboral y ya veníamos de reforma previsional, etcétera, etcétera, este no, no quisieron acompañar, no votaron en contra tampoco, pero se abstuvieron. Así que, bueno, también esto ha sido una una, una cruzada bastante eh, fuerte desde la unidad de las trabajadoras en la argentina que también nos pusimos a remarla para que el parlamento pueda tomarlo no o sea sabemos que eh, allí en el congreso eh, lamentablemente cuando se trata de temas que refieren a derechos laborales en este caso algo tan sentido como es este la erradicación de la eh, la violencia y el acoso de, de por razones de, de género en el mundo del trabajo, eh, las patronales tienen una capacidad de lobby muy grande y generalmente nunca es para favorecer este del todo a los intereses de la clase, ya lo padecimos, como decía, con lo que fue el tratamiento de la ley de teletrabajo, que no salió lo que nosotras hubiéramos nosotros hubiéramos querido, pero bueno, se pudo empujar en algún sentido también este sin demasiadas concesiones, le diría que salió un proyecto bastante, eh, bastante que conforma bastante para lo que son estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, para nosotras en particular, que se está empujando a la ratificación del convenio 190 de la OIT y su recomendación 226, eh es un eh, es un paso enorme porque salió como bien dijiste por unanimidad ...en el plenario de, de ambas comisiones... ...ahora falta que se trate en el pleno... ...pero entenderíamos que... ...están dados los consensos... ...para que pueda ratificarse... ...y que Argentina se convierta... ...en el tercer país a nivel mundial... Eh, ...cuarto casi, ¿no?... Este, ...en ratificar este este convenio tan importante... ...luego hay que remarlo... ...para ver que se cumpla... ...y que se aplique efectivamente... ...no solamente en el sector privado... Eh, esto es lo bueno que contiene también este eh, el convenio porque allí se asume que le está la se asume el Estado como patronal también, o sea que también este es un tema que viene muy de la mano de la erradicación de la violencia por razones de género en el mundo de, de, del Estado, ¿no? Y esto también viene de la mano de eh, otras iniciativas que ha habido en particular desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades y que también hemos acompañado muchísimo, que es la cuestión de la ley Micaela en todos los ámbitos del Estado, eh, en el sector privado, y ahora estamos impulsando lo que es la Micaela Sindical, que lo llamamos, que es también una necesidad para tratar de eh, erradicar todo tipo de, de violencia y discriminación en nuestras organizaciones sindicales. Muy es una capacitación mínima, pero bueno, en el caso de Eh, la ratificación del convenio 190, el, eh, el, los, las patronales, entendiendo también a, al, al mundo del Estado, las patronales tienen que asumir esta responsabilidad, sobre todo con lo que tiene que ver con la formación y este, las herramientas necesarias, esto es inversión también este para que eh, haya los niveles de capacitación y de control y las garantías también para denunciar eh en caso de que haya eh, situaciones de violencia. También lo novedoso de esto y para nosotras un triunfo es que reconoce a los trabajadores de la economía popular también como como trabajadoras tiene la cuestión no sé ya de que no sean llamadas este formales como como somos las personas que estamos registradas y con un empleo que cobra salario mensual, también reconoce entonces a las trabajadoras de la economía popular, este Y fija un precedente en eso. las trabajadoras de casas particulares también, ¿no? fija un precedente te decía Claudia en eso también al reconocerla como sujetas de derecho eh, su, es sumamente importante el rol que va a tener el cumplimiento de estas 190 eh, dentro del Estado para eh, para terminar de impulsarlo una vez que se haya pasado todo ese proceso del que nos hablaste Claudia por supuesto es sumamente importante o es, o es más importante lo esperamos que corra fuerte dentro de las universidades nacionales porque a veces las universidades nacionales tienen alguna reticencia amparándose en la autonomía, en si son sujetos o no, eh, de, de cumplir determinadas leyes que tienen rango constitucional, como es el caso de los convenios de la OIT, una vez que los países adhieren a estos convenios y los ratifican, eh, ya adquieren este rango supranacional sería y, y tienen, por lo tanto, obligación de índole constitucional, así que esto también va a ser un tema que empujaremos en las universidades nacionales, ¿no? Muy bien, hay algunas universidades que están un poco más atrás, algunas que están un poco más adelantadas, pero es este tabú, está, está muy bueno que se busque también una unicidad, digamos, de de la, de la mirada en todo lo que sea en la institucionalidad. El, el Estado, este ¿en qué va a tener que gastar, Claudia? Digamos, porque estamos asistiendo también a una época en la que está buenísimo que haya mucho reclamo porque parece que hay oreja. El, acabamos de enterarnos que el proyecto del el presupuesto del año que viene contempla un 15% para el área que tiene que ver con la mujer y la diversidad a nivel nacional, ¿sabías? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, bueno. ¿En, en eh, qué va a tener que a gastar el, el Estado, digamos, que, que, que está muy lejos de hacerlo, o, o dónde va a haber que implementar como secretarías nuevas, o qué es lo que va a hacer falta, Claudia, para instalar Mira, y para, para nosotras, llevar adelante la normativa? Para nosotras y nosotros este eh, lo fundamental es la prevención siempre, no igual que con la salud. Lo principal es la prevención, porque todo lo que sea curar después, sanar o remediar, siempre termina siendo más caro y se termina favoreciendo intereses de otros eh, de otras corporaciones, generalmente. Entonces, para nosotros lo importante es la prevención. La prevención va de la mano de la capacitación y de la formación. Esto tiene que estar a cargo del Estado, este con participación plena también de las organizaciones, lo que, que quiero decir. De pronto las patronales pueden tener una mirada determinada sobre este cuál es el tipo de formación y a lo mejor las trabajadoras y los trabajadores, que somos en este caso los objetos y sujetos de, de derecho este de la erradicación de la violencia, pero también abarcaría las patronales, podemos tener otra mirada. Entonces tiene que haber una suerte de ámbito paritario para discutir esta, que es este capacitación en términos de prevención. Después, por supuesto, eh, todo lo que tenga que ver ya con la contención de mujeres que viven, en, sobre, sobre todo mujeres, no pero también diversidades, que viven en situaciones de violencia y de violencia extrema, que no se está dando abasto, debo decirlo, y menos en tiempo de pandemia, donde ha crecido muchísimo el tema de la violencia doméstica, sobre todo. Entonces, allí se necesita también un Estado presente. En el tema de los refugios, yo en lo personal pero también te diría que en términos gremiales lo venimos discutiendo con muchas compañeras, somos bastante reacias al tema de eh, los refugios para las mujeres víctimas de situación de violencia, porque generalmente son las que tienen que abandonar el hogar, se van con sus hijas, no tienen el sustento económico, aunque ahora afortunadamente salió un decreto que otorga un acompañamiento económico con al menos un salario mínimo vital y móvil, este pero bueno, tiene que haber una inversión que evidentemente un ministerio que se inaugura sin presupuesto este es un problema siempre es una dificultad, pero bueno pasito por pasito las mujeres este en algún momento eh, tardamos décadas en conseguir el conquistar el voto ahora por lo menos tenemos un ministerio también y que tiene por lo menos el oído puesto en lo que en lo que son las demandas conocemos a las compañeras que trabajan en ese ministerio han sido compañeras de lucha de, de las mareas feministas, de, eh, de enorme cantidad de mareas que hemos tenido a lo largo del 2000 desde el 2015 para acá, así que hay confianza en eso. Después está, como siempre, la disputa y la puja por recursos que son que son escasos. Entonces, bueno, para nosotras es tiempo de que eh, el Ministerio pueda contar con estas herramientas, no necesariamente creando tanta cantidad de de áreas burocráticas, sobre todo tratándose de situaciones de violencia, porque cada área por la que tiene que pasar una mujer víctima de violencia es una revictimización y eso es en todo caso lo que se busca evitar, ¿no? Así que tendrían que ser mecanismos ágiles, eh, con gente muy especializada, muy capacitada, eso también es importante. Nos hemos encontrado con espacios donde ha habido buena voluntad en años anteriores, pero donde los profesionales no han tenido esta perspectiva y esta eh, formación profesional que a veces nuestras universidades no la brindan, esto Perfecto. también hay que decirlo autocríticamente. Sí, Entonces, sí, sí, también sí. nuestras currículas deben ser reformadas en ese sentido, ¿no? Y tener una mirada que sea muy transversal, no que sea una materia aislada, eh, porque si no, ¿cómo se está a la optativa, por ejemplo. U optativa, ¿Cómo? claro. claro. U, o que, que no sea aislada. Claro. Este, así, es, así Claudia, es. está muy bueno el, el informe, este bastante sintético si se quiere porque nos nos aprieta un poco la agenda, pero te agradecemos sí. este contacto y nada, te convidamos a más adelante eh, poder sentarnos a hablar de cómo va la cuestión paritaria, la compensación de gastos y demás es el costado bien, bien de bolsillo de les docentes. Gracias Claudia. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a los compañeros de ADU Y bueno, también mucha fuerza con su reclamo por el tema de las licencias por violencia de género, que sé que están peleando allí hoy mucho en la universidad. Ya se está consolidando eso, ella ¿eh? se ya se sí, sí, sí, sí, lo sé. Está, lo está sé, muy lo cerquita. Sé. Hay un movimiento muy lindo ahí. Muy bien. Un muy abrazo bien. grande. Claudia, un Hasta abrazo pronto. para ti y gracias. Hasta pronto. Claudia Vaigorria, secretaria adjunta de CONADU histórica.